Desde el inicio de los tiempos, los humanos han buscado algo que no pueden nombrar. Un origen. Una voz anterior a todas las voces. Un lugar donde descansar el alma. Pero, ¿y si te dijera, que esa fuente ha sido oculta deliberadamente? Que todo lo que hoy llamas espiritualidad, fe o plenitud, son apenas copias baratas de un agua que ya no puedes beber. Imagina que tu alma recuerda un manantial eterno, pero todo lo que encuentras son charcos contaminados. Oraciones, rituales, meditaciones, nada parece suficiente. Nada calma, esa sed que arde en lo más profundo. ¿Y si no fuera tu culpa? ¿Y si esa sed no es una señal de falla, sino la evidencia de que fuiste desconectado de la fuente original? Este vídeo no es una guía de respuestas es una revelación incómoda. Porque lo que vamos a mostrarte no te llevará a sentir paz inmediata, sino a darte cuenta de por qué nunca la sentiste. La fuente original, no era un dios. Era una vibración pura. Una matriz anterior a todo. Y lo que hoy gobierna este mundo, hizo todo lo posible por borrarla de tu memoria. Pero si llegas al final de este viaje, Comprenderás quién selló su acceso, cómo lo hizo, y por qué tú sigues buscando en el lugar equivocado. La verdadera fuente, no está perdida. Solo está oculta. Y cuando la toques, sabrás que nada de lo que has vivido era realmente tuyo. Nos vendieron caminos, y cada uno prometía llevarnos a casa. Religiones, maestros espirituales, filosofías luminosas. Todos hablaban de conexión, de plenitud, de volver al origen. Pero nadie nos dijo que esos caminos eran laberintos diseñados. Laberintos que giran en círculos y terminan devorándose a sí mismos. ¿De verdad crees que tanta división espiritual es casualidad, o es parte de un sistema de control que necesita que sigas buscando sin encontrar? Cada fuente que te ofrecieron estaba contaminada, dogmas, rituales sin alma, guías que repetían lo aprendido sin haber tocado lo verdadero. Y mientras bebías de esos manantiales artificiales, más sed tenías. Más vacío. Porque cuando una fuente no nace del origen, solo alimenta la ilusión. Y esa ilusión, es la herramienta perfecta para mantenerte dócil. Lo más perverso es que algunos sí sabían. Algunos arquitectos espirituales conocían la fuente original, pero eligieron distorsionarla. La encapsularon en libros sagrados, la disolvieron en rituales vacíos, la encerraron en templos donde sólo el poder manda. Así nació un mercado de la verdad donde la espiritualidad se volvió mercancía, y el alma, cliente. Y entonces surge la verdadera pregunta. ¿Quién diseñó estos caminos rotos? ¿Quién gana con que tú sigas caminando, sin llegar jamás? La fuente original no es un lugar. No es un dios con nombre, ni una figura que adorar. Es una vibración. Una frecuencia viva que sostiene todo lo que es verdadero. Cuando estás en ella, no necesitas pensar en paz, eres paz. No buscas abundancia, todo fluye hacia ti porque tú ya no estás bloqueando el río. La ansiedad desaparece. El cuerpo se relaja. La realidad deja de oponerse. Porque por primera vez, estás vibrando desde el centro del todo. Cuando entras en su vibración, el tiempo se detiene, y todo se vuelve claro. No hay miedo. No hay urgencia. No hay necesidad de entender nada, porque todo ya es. Es un campo vivo donde la abundancia fluye sin esfuerzo, donde no hay interferencias mentales, y donde la vida se alinea contigo, porque tú ya no estás en contra de ella. La fuente no se encuentra allá afuera. No está en un templo, ni en una galaxia lejana, ni en un gurú. Mientras el demiurgo necesita reglas, doctrinas, castigos y salvación. La fuente sólo te permite ser. Y cuando dejas de buscar afuera, cuando apagas el ruido, cuando simplemente te vacías, la vibración comienza a subir. Y al subir, todo se transforma, tu cuerpo sana, tus relaciones cambian, la realidad responde. No porque tú la controles, sino porque vuelves a ser parte de ella. Lo que te arrebataron no fue un conocimiento. Fue un estado vibratorio. Una forma de estar en el mundo. Pero ese estado puede recuperarse. Muchos te dirán que es difícil llegar ahí. Que necesitas años de práctica, iniciaciones, maestros. Pero la fuente siempre está accesible. Es más, nunca se ha ido. Está esperando justo debajo de tus pensamientos. Cuando dejas de luchar, cuando sueltas la idea de quién debería ser, cuando te permites sentir sin juzgar, la frecuencia comienza a subir. Y cuando sube, todo cambia. El tiempo se alinea. Las personas correctas llegan. Los bloqueos se disuelven. La vida fluye contigo. Los antiguos no hablaban de la fuente como una persona, sino como el silencio innombrable. En la Piscis Sofía, en los textos de Nag Hammadi, incluso en ciertos fragmentos herméticos, aparece siempre la misma idea. Existe una vibración tan pura, tan antigua, que no puede ser descrita ni contenida en palabra alguna. Y es esa vibración, la que sostiene todo: lo visible y lo invisible. La vida, y aquello que la antecede. El padre invisible de los gnósticos no era un dios moral, sino una emanación de armonía pura. Decían que al alinearse con él, el alma dejaba de reencarnar. Dejaba de luchar. Recordaba. La fuente era descrita como luz no creada, sonido sin forma, presencia que no necesita imagen. Y lo más importante, todos los seres humanos la llevaban dentro, pero cubiertos por miles de capas de olvido. El Evangelio de Tomás no habla de creer, habla de ver. Dice, cuando tú te conozcas a ti mismo, entonces serás conocido y comprenderás que eres hijo del viviente. Ese viviente no es Yahvé, ni el Dios de los truenos. Es la fuente viva. La chispa eterna que no nació y no puede morir, porque es la frecuencia anterior al universo mismo. Esos textos prohibidos no ofrecían respuestas, ofrecían llaves. No intentaban imponer una fe, sino recordarte un estado del ser. Un estado donde todo se vuelve transparente, donde el alma se alinea, y donde la búsqueda termina. Porque cuando vibras con la fuente, todo lo demás se disuelve. Conectarse con la fuente no es un proceso, es un estado. Es ese instante en el que todo se detiene sin esfuerzo. Donde no necesitas entender nada, porque lo sientes todo. Donde el corazón deja de luchar, y el cuerpo suelta su tensión sin que se lo pidas. No hay pasado ni futuro. Solo esto. Solo tú. Y eso, basta. En ese estado no existe la carencia. No hay necesidad de protección, de validación, de lucha. Porque reconoces que nunca estuviste roto, sólo estabas desconectado. Y cuando vibras desde la fuente, lo externo ya no tiene poder sobre ti. Nada te arrastra, porque nada se te impone. No es una iluminación repentina. No es un éxtasis. Es una claridad suave que aparece cuando ya no estás huyendo. Es un sí silencioso a lo que eres, sin tratar de cambiarlo. Y al entrar ahí, todo lo demás se ordena sin que tengas que hacer nada. Todo empieza a llegar, porque ya no estás bloqueando lo que siempre fue tuyo. Hay personas que viven décadas sin saber que han tocado la fuente. La sintieron por un instante al mirar a alguien con amor, al caminar entre árboles, al llorar en silencio sin juicio. Y aunque no supieron ponerle nombre, su alma lo recordó. Porque la fuente no se explica, se reconoce. Cuando te alejas de la fuente, no lo notas de inmediato. Pero algo comienza a apagarse. Los días pesan más. El cuerpo duele sin razón. Las decisiones se llenan de miedo. Pierdes el sabor por la vida, y lo sustituyes con metas, rutinas, estímulos. El alma no grita, pero su ausencia se siente como una niebla que lo cubre todo. La desconexión no es castigo. Es simplemente no estar en tu frecuencia original. Y cuanto más lejos estás, más ruidosa se vuelve la mente, crítica, duda, culpa. Ansiedad. Buscas afuera lo que perdiste dentro. Y todo parece urgente, insuficiente, confuso, porque estás tratando de construir sobre un vacío. Pero el alma no se apaga. Solo espera. Es ese temblor sutil antes de dormir. Esa lágrima que cae sin saber por qué. Ese instante donde te rompes sin razón aparente, y por un segundo, algo en ti recuerda. Recuerda que hubo una vez donde todo tenía sentido sin esfuerzo. Y es ahí donde comienza el retorno. No cuando logras algo, no cuando alcanzas una meta. Sino cuando por fin te rindes. Cuando dejas de fingir que puedes solo. Cuando permites que el silencio hable por ti. Y en ese silencio, el eco se convierte en camino. Despertar no es abrir los ojos. Es comenzar a sentir distinto. Es notar que algo en ti ya no resuena con el miedo, que ciertas palabras ya no te afectan, que hay una parte tuya que observa todo, sin reaccionar. No estás cambiando el mundo. Estás cambiando tu vibración. Y eso, cambia todo. La reconexión empieza en los gestos más pequeños. En el momento en que respiras profundo y no huyes. En el instante en que eliges no defenderte. Cuando permites que lo que sientes exista sin corregirlo. Ahí, sin saberlo, estás regresando a la fuente. Porque cada acto de presencia es un puente de luz. No se trata de hacer más, sino de dejar de hacer lo que te apaga. Alejarte de lo que te fragmenta. Dejar de repetir las narrativas que te reducen. Dejar de imitar la frecuencia del miedo, del deber, del juicio. Y comenzar a vibrar desde lo que te recuerda quién eres, aunque no sepas explicarlo. Y cuando eso ocurre, algo se abre. No es magia. No es recompensa. Es simplemente la consecuencia natural de estar alineado con lo real. Lo que antes dolía, se disuelve lo que parecía imposible, fluye. Y tú, ya no estás solo. La fuente que te ocultaron, nunca estuvo lejos. Solo fue cubierta por palabras, por nombres, por doctrinas que intentaron domesticar lo indomable. Pero ahora sabes que no está en el cielo, Ni en un dios que castiga, ni en promesas para después de la muerte. Está en ti. En este instante. En la parte de ti que jamás fue tocada por el mundo. No necesitas encontrarla. Solo dejar de ocultarla. Bajo cada pensamiento, cada defensa, cada miedo, hay una frecuencia que sigue viva. La has sentido. En los momentos de mayor belleza. En las lágrimas más sinceras Y aunque no supiste nombrarla, era ella Siempre fue ella Lo que llamabas vacío, era el espacio donde la fuente te esperaba Lo que sentías como ansiedad, era el alma empujando por volver a casa Ahora ya no puedes decir que no sabías Porque algo dentro de ti ya recordó Y cuando la vuelvas a sentir, porque la sentirás Todo lo que fuiste, todo lo que sufriste, todo lo que buscaste, se desvanecerá. Sólo quedará esto. La certeza silenciosa de que nunca estuviste solo, porque tú eras la fuente todo el tiempo. ¿Recuerda? En ecos de lo prohibido, cada sombra esconde un secreto, y cada luz revela un misterio. ¿Qué otras verdades ocultas están esperando ser descubiertas?